Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino. Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Que nada te distraiga. ¿Cuántos se distraen bien fácil? La verdad. Se te va el rollo rápido, ¿sí o no? ¿Y sabes qué? Necesitamos aprender a concentrarnos en las cosas del Señor. Porque Dios tiene cosas importantes siempre que decirnos. ¿sí? Nosotros a veces hablamos por hablar, ¿verdad? Y decimos cosas que es pues, nada más por hablar y que ni son importantes y platicamos de, de mil cosas. Pero cuando Dios habla, siempre es algo importante para tu vida. ¿Cuántos van a recibir del Señor? Levanta tu mano y repite, Señor, soy materia dispuesta, voy a recibir de ti. Que tu Espíritu Santo me inunde en esta hora. Mi mente, mi corazón, todo mi cuerpo. Soy materia dispuesta, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si me acompañan al Salmo 91, por favor. Salmo 91. en el verso bueno salmo 91 empieza diciendo el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente y es delicioso habitar bajo la sombra del señor a cuántos de ustedes se les antojaría ahorita saliendo de aquí irse a un un spa, un lugar en donde les dieran un buen masajito, donde les pusieran cremas, a, cu a cuántos. Así un lugar así para reposar, descansar y, y y estuvieras escuchando algo ay, riquísimo y y ¿sabes qué? ¿Tú puedes tener uno de estos en tu casa? Un lugar de descanso, un lugar apacible, un lugar en donde todos tus dolores, tus cansancios, tus broncas, vienen a cambiarse en paz, en seguridad, en armonía. Y ese lugar es la presencia del Señor. La presencia del Señor es algo muy preciado, es algo muy valioso y es algo que sí definitivamente cuesta. No es fácil poder entrar a la presencia del Señor, se requiere, número uno, que en tu corazón esté Cristo. Y cuando en tu corazón está Cristo, tienes libre entrada pero para poder llegar ahí, tienes que ir ahí, el Espíritu Santo, cuando nosotros aceptamos a Cristo, viene y nos pone un sello de pertenencia, ¿sí? cuando tú un día le dijiste Señor, perdóname por mis poquitos pecados, Bueno, yo no sé si fueron poquitos. Aún. Ella dice mucho, pero siempre le exagera. ¿Sí? Pero yo sé que el Señor los vio como poquitos. Y dijo, ¿sabes qué? Salvador, yo voy a ser tu Salvador ahora. ¿Ah? Y les selló ahí, ¡pum! Sello de pertenencia del Espíritu Santo. Y desde ese día Dios está con él. Y con cada uno de los que le hemos recibido. Pero hay un lugar. Dices, no, pues Dios está conmigo, siempre está conmigo. Pero hay un lugar. Hay un lugar en donde tú y yo podemos llegar y ver cosas diferentes, sobrenaturales. No las cosas naturales. O sea, hay un lugar en donde tu negocio, tu chamba puede ir a otro nivel. Y no es con el trabajar duro y el hacer las cosas bien. Es, es llevar todo tu ser, todo lo que tú eres, a la presencia del Señor. Y para poder llegar allá, quiero que leamos el Salmo 91, 14. Porque esta es la base. Este es el principio, este es un fundamento importantísimo. Dice... Porque en mí ha puesto su amor ¿Cómo dice? ¿Cómo? Porque en mí ha puesto su amor Porque tú Has puesto tu amor En él Porque yo he puesto mi amor en él Sí. Dice yo entonces Le libraré ¿De qué nos va a librar? De tus cargas, de tus temores De tu Falta de Novio De tu falta de Novia ¿sí? De tu falta de Habilidad Para hacer las cosas Dios te libra de cuánta cosa tengas que ser librado Dice porque me ha puesto su amor Yo entonces le libraré Lo exaltaré Porque ha conocido mi nombre Me invocará y le responderé Yo estaré con él En la angustia Lo rescataré Y lo honraré Lo saciar, saciaré de larga vida Y le haré Ver mi salvación ¿Cuántos quieren esto para su vida? ¿Ah? Fíjate Lo libraré Lo exaltaré sí. En otras versión dice Lo levantaré sí. Dice Le responderé ¿Cuántos han estado orando Por algo Ya pasó un tiempito Ya necesitas que el Señor te responda ¿Ah? El Señor te va a responder Pero Hay que aprender a hacer algo Poner Nuestro amor en él. Bueno, cada uno de nosotros tenemos amor, ¿verdad? Sí. ¿Cómo cuánto amor tú tienes? Bueno, no, tú no me digas. Tú cómo cuánto amor tú tienes? Tú cómo cuánto amor tú tienes? Yo sabía que él iba a decir de muchísimo. Toneladas. Tú no Tú cómo cuánto amor tienes? Ah. ¿Quién, ¿Quién dice que tiene más amor que Conrado? <risa> ¿En dónde has puesto tu amor? Ay, en Dios. No es cierto. No es cierto. Claro que sí, en Dios. No es cierto. ¿Porque vienes aquí crees que has puesto tu amor en Dios? No. Porque tu amor... Es algo tremendo y poderoso que tú has puesto en aquellas cosas que le dedicas más tiempo. En aquellas cosas que tu mente de continuo está en ello. Algunos han puesto su amor en los problemas, en las broncas. Y se la pasan todo el día pensando, híjoles, que no tengo esto, esta situación. Y esta situación con mi hijo. Esta situación con mi hija. Y esta situación con mi esposo. ¡Ay, Señor, ¿cuándo lo vas a cambiar? Llévatelo. Digo, cámbialo, Señor. Ah. Ah. Por cuanto has puesto tu amor en Dios. Fíjate, ayer tuvimos la oportunidad de estar compartiendo con los jóvenes y hablábamos acerca de la actitud, ¿Ah? La actitud es algo que das a notar fácilmente, ¿sí? Miren, volteen y véanse y díganme qué actitud tienen ahorita todos. Pero la actitud es, es, es notoria, ¿sí o no? Sí. Si, Sabes que cuando tú pones tu amor en Dios Tu actitud Es De victoria Es de triunfo Es de que todo lo puedo En Cristo que me fortalece Es de que Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? No estamos aquí Miren No estamos aquí como una religión Más No nos cambiamos de religión Simple y sencillamente conocimos a Dios, tal cual es. Y Él es un Dios hermoso, precioso, grande. Tú darías lo que fuera por tus hijos, ¿sí o no? ¿Y por qué piensas que Dios te nombra tu hijo y no te va a dar todas las cosas? ¿Por qué piensas que tienes que convencer a Dios con, con tu comportamiento? ¿Por qué piensas que tienes que convencer a Dios portándote bien ahí? Y si me porto bien Dios me va a dar. No se trata de portarse bien, portarse mal. Se trata de no pecar. ¿Ah? Se trata de vivir apartado. Los jóvenes están totalmente equivocados al pensar que Dios es un Dios aburrido. Lo que pasa es que no le han conocido. No le han conocido. No tienen ni la menor idea de quién es Dios. Saben de actos religiosos y de eventos religiosos. Y hasta a mí me aburren. El venir aquí. Cuando yo estoy aquí en el piano. Disque tocando y disque cantando. Lo que sí estoy haciendo es con todo mi corazón adorando al Rey de Reyes. Y lo que yo siento aquí, mira, aquí adentro, siento como Dios me habla, me abraza, me levanta. Oh, y siento que su presencia, que su gloria, viene a mí. Y como quisiera que todos sintiéramos lo mismo. Que pusiéramos nuestro amor en él, hay gente que su pasión es el fútbol, ya han puesto su amor en el América, ¿verdad, Jorge? Sí. Dios te puede rescatar, pero no. Sí. Hay gente que ha puesto su corazón en las chivas, en serio, en las chivas. Sí. sí, otros en los Pumas. ¿Cómo te llamas? Hugo. ¿Ya habías venido, Hugo? O es la primera vez. Bienvenido. Dios te bendiga, Hugo. Vamos a darle un aplauso. ¿Alguien más viene por primera vez aquí? ¿Alguien más viene por primera vez? ¿Cuál, cuál es su nombre? Marielena, bienvenida. ¿Cómo, ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo? Hilde. Vamos a darles un fuerte aplauso de bienvenida. ¿Cuál es su nombre, perdón? Paola. ¿Y tú ya habías venido? Sí. ¿O no? ¿cuál es su nombre? Ana Diana. Vamos a darles un aplauso de bienvenida. Hay gente que pone su amor en los carros. Fíjate. ¿Se ¿sí has oído ese anuncio de Come fútbol, respira fútbol, vive fútbol, que todo fútbol? ¿Se ¿Sí, ¿sí han oído ese anuncio? ¿Sí? Híjole. Mucha gente ha puesto su amor en eso. Yo sé que aquí no tú no te la vives pensando en el fútbol ni hablando de fútbol. Yo sé que aquí tu pasión es Cristo. Cuando estás apasionado, es que quieres poner tu amor en algo. Y cuando estás apasionado y pones tu amor, dedicas tu tiempo. Y escúchame, dedicas tu dinero. Dice, no, no, ya, ya no, el amor ya no entró ahí. Claro que sí. Claro que sí no, no, no, mi dinero va para aquí, para allá, para acá y aquí doy, no sé, unos cinco pesitos o lo que me sobra y, y ¿sabes qué? tu amor involucra todo tu ser todo tu ser y si de verdad amas al Señor ya no me vean así, nada más dije dinero <ríe> no se enojen ¿Ah? Cuando tú pones tu amor En algo Está ahí todo tu ser, ¿sí o no? Ahí está todo tu ser Involucras todo No te preocupes No te vamos a pedir dinero Pero tiene que ver Por cuanto ha puesto Su amor en mí ¿Sí? Yo Le libraré. Qué tremendo. Qué hermoso es el Señor. Qué maravilloso es nuestro Dios. Hay una competencia para que... para... hacia tu amor. ¿sí? Tu amor está solicitado. ¿Ah? ¿Cómo ves? Hay tres personas o tres... Dos, pers dos una persona, una cosa, una persona y dos cosas. Compiten por tu amor. ¿Sí? Fíjate. Dios quiere tu amor. Dile a la persona que está junto a ti, Dios quiere tu amor. Ahora, a la que está atrás de ti, dile, Dios quiere tu amor. Pero no se volteen todos, no le, le están diciendo la pura nuca. Dios quiere tu amor. Rosy. Dios quiere tu amor Dios quiere tu corazón Dios quiere tu vida Él te ama tanto Y tiene cosas tan tremendas para tu vida Ábrele tu corazón Y sabes también quién quiere Otra cosa que quiere tu, tu amor El diablo El diablo Pero el diablo ya está derrotado El diablo está vencido No tiene ningún poder Ninguna autoridad ¿Mm? Ahorita puede entrar aquí un endemoniado Y lo echamos fuera en el nombre de Jesús Al demonio, no a la persona ¿Ah? Está derrotado el diablo El diablo nada más te engaña Con que viene y te dice No, tú no puedes Tú no puedes Ah, no, no, sigue pensando esas cosas que estás pensando Yo no El diablo no quiere que ustedes estén en armonía, que estén unidos, que vayan juntos, porque hay poder, hay poder, hay poder en la unidad. Y el diablo no quiere, pero el diablo está derrotado y cuando tú lo conoces tienes la victoria. La competencia dura y la competencia real a Dios, ¿sabes cuál es? El mundo El mundo, porque el mundo ah, como nos atrapa sí o no? con sus deleites, ¿Ah? con sus diferentes cosas. ¿Ah? El mundo atrapa a los hombres con la, el querer ganar lana ¿sí? y el querer tener más, ¿Sí? y hay que dedicar más tiempo y más tiempo y nunca tienes tiempo para Dios. ¿Por qué? Porque estás queriendo obtener lana y Dios te dice oye por ahí yo escribí en un proverbio que mi bendición es la que te puede enriquecer mi bendición dice el Señor es la que te puede enriquecer y no añade tristeza con ella Dios dijo mi bendición es que tú trabajes fuerte esa es la bendición de tu mano la bendición de Dios es la que enriquece, ahora todos tenemos que trabajar duro, a Dios le dice el que no trabaja, que no coma, ¿cuántos aquí no trabajan? no coman tú si sí trabajas, nada no, más que no sabes tu trabajo es la escuela ¿Sí? ¿Ah? el que no ha entendido y no ha puesto sus ojos en el autor y el consumador de la fe. Simple y sencillamente vive una religión más. ¿Qué quiere decir esto? Que tú te pasaste de un lugar a otro y ahora conoces un poco más de Dios pero sigues teniendo las mismas necesidades las mismas broncas, los mismos problemas no puedes salir adelante tienes los mismos vicios las mismas cosas que te están atrapando y tú qué, qué necesitas hacer más allá de abrirle tu corazón al Señor necesitas poner tu amor en Él que Dios sea lo más importante de tu vida miren Ella, ponte de pie Margarita, ella es mi esposa, un aplauso, yo la amo con todo mi ser, pero ella no es el amor más importante de mi vida, el amor más importante de mi vida Es Dios. Y para ella el amor más importante de su vida es Dios. Y porque tenemos ese tipo de amor, nada ni nadie nos puede derrotar. Ah, y tenemos un amor que ha vencido ni lo que te imaginas. ¿Por qué? Porque estamos reposando estamos en el spa de Dios ahí pusimos nuestro amor en Él ¿Sí? Juan Juan puso su amor en Jesús ahí estaba recostado en su corazón todo el tiempo ¿en dónde está tu amor? ¿en dónde está? ¿qué es lo que más piensas? ¿a qué le dedicas más tiempo? ¿hacia qué haces más proyectos? Fíjate, cuando tú pones tu amor en Dios, tus proyectos de vida, tus situaciones de vida, por lo regular, no cambian. Simple y sencillamente empiezan a tener éxito. ¿Ah? Sí, cuando tú dices, Oye, yo voy a dejar de pensar en esto que me está comiendo, Ay, quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto, y, y dices, Señor... Yo te amo a ti, tú eres mi confianza, tú eres mi amor. Y empiezas a caminar y ¿sabes qué pasa? Ese proyecto que llevaba años ahí echándole y dándole. ¡Bum! Se levanta. Porque Dios te libra. Dios te libera. Nosotros tenemos una perrita que... Karen dice que es fina porque se la regalaron unas amigas. Yo la veo y digo, eh, es un pastor holandés. Bueno, es parecido a un pastor holandés. Sí. Bueno, y esa, esa perrita, es una perrita del bosque. Ella anda por la montaña, como, pero cuando entra en celo, la metemos a un balcón. Y, y queda atrapada ahí, de estar libre en toda la primavera queda atrapada ahí en un balcón y para meterla ahí hombre pelea y no quiere entrar se pone así ni te imaginas la levanta la carga y la puerta rocía todo de baba de baba Y está guardada ahí un mes, poquito más de un mes, porque desde que empieza a sangrar, y después del sangrado te dura como una semana, todavía les queda como tres semanas o más, pero cuando la liberas cuando la liberas, no hombre, está Plena sale, hasta te sonríe sí. Y sale y empieza a correr Y empieza a volar Y se ve como está disfrutando Sabes que tú y yo fuimos creados para la libertad Tú y yo fuimos creados para volar como las águilas Dice, los jóvenes se flaquean, los jóvenes se cansan, flaquean, se caen. Dice, pero nosotros nos levantaremos, ¿sí? correremos y no nos desmayaremos y volaremos como las águilas. La vida reposada en Dios, puesto nuestro amor en Dios. ¿Qué es tu amor? Mira. Mira. ¿Te acuerdas la primera vez que te enamoraste? Yo, yo ya te voy a platicar de Margarita Yo, yo cuando conocí a Margarita fui a, La conocí en Colima Ella vivía en Colima No es de Colima, ella es de Saltillo ¿Ah? Y no de Saltillo, de que está No, de Saltillo, Coahuila Y cuando yo la conocí Dije, gracias Señor Esta es la mujer de mi vida Y deposité en tres días mi amor en ella Yo la conocí y a los tres días yo le estaba diciendo Margarita, yo no quiero que seamos amigos Yo, yo, yo no quiero que seamos amigos Y ella me decía, le digo, yo, yo quiero algo más Y, y decía, es que, ¿cómo que, es que no te hagas? ¿Sí? Y yo la conocí en un congreso, fuimos a un congreso de alabanza en Colima, sí, y, y es con Marcos Witt, me acuerdo, y, y yo la conocí en ese congreso y ya pensaba este se la pasa de congreso en congreso, diciéndole a todas lo mismo, sí, pero no, de verdad me enamoré, y yo me enamoré. En tres días, de tal manera que al día siguiente yo ya le estaba hablando por teléfono una hora, y al día siguiente otra hora, y a veces una hora y media, y todos los días, una hora y media, imagínate, en ese tiempo no había eso que infinito, mi larga distancia, no, no, este libre, entonces, no, no, era una la nota. Y yo no podía dejar, y yo estaba trabajando Y no podía dejar de pensar en ella Porque decidí enamorarme No existe Cupido No existe Cupido Solamente existen las decisiones Yo un día decidí enamorarme de ella Para toda la vida Y sabes qué empecé a involucrar mi mente, mi cuerpo sí, yo, yo daba clases, me acuerdo en ese tiempo daba clases en el ITESO luego eh, entraba a trabajar y salía como a las 7 luego también estaba apoyando en un grupo en, con jóvenes, con alabanza estaba haciendo mil cositas. y mi, mi vida estaba llenísima y no tenía tiempo pero los domingos yo tenía que ir a, a una, una congregación como esta Y, y de, salía de la reunión y yo me iba a Colima Y me iba a Colima a verla después de comer A veces ni, ni llegaba la comida porque ya era tiempo y, y ahí en Colima ella iba a sus reuniones, eran en la tarde Y yo iba a Colima a checar ¿sí? Bueno, a, a pasar tarjeta, a, a estar con ella Y íbamos a la reunión En Colima, con el calorón yo decía ¿sabes qué? a mí no me importa dónde, pero yo quiero estar con ella y yo en la mañana adoraba y alababa al Señor con todo mi ser y en la tarde cuando iba con ella, estábamos cantando Cristo te amo Cristo te amo y ella estaba cantando Cristo te amo y yo, Margarita te amo te amo a ti, y yo ya le di a Dios primero dije en la mañana, ahora le toca a ella cuando te enamoras Pones todo, pones todo, pon tu amor en Dios, pon tu amor en el Señor. Esa plática es bien sencilla, pero muy valiosa. En Apocalipsis, el Señor a través de Juan habla a la iglesia de Éfeso y le dice, yo, yo conozco tu corazón, yo conozco tu trabajo, yo conozco que te esfuerzas, yo conozco que, que, que, que conoces las cosas que están mal, hasta sabes los que son apóstoles falsos, yo conozco que, que sabes las cosas, dice, pero algo tengo en contra de ti. que has perdido tu primer amor, que no sigues enamorado plenamente de Jesucristo. Yo tenía 17 años, yo era católico. No sé, a lo mejor sigo siendo católico, porque si se trata de religión como conocemos nosotros pues yo no me pasé de una religión a otra simplemente mis ojos fueron abiertos al Dios verdadero al Dios de lo sobrenatural al Dios que hace milagros una vez estábamos en una reunión en casa Hace muchísimo tiempo, cuando apenas se empezaba a oír hablar del SIDA. Se sabía nada, nada más que el SIDA mataba. Y estábamos en una reunión de casa, habíamos como 15 personas tomados de la mano. Sí, y estábamos orando por diferentes necesidades y de repente el cuate que estaba junto a mí dice, "Yo quiero que oren por mí, porque tengo SIDA." Y yo uh, uh, Yo no, no sabía, y de verdad fue mi reacción, pobre cuate. ¿sí? Y yo sentí que el Señor me dijo, tú lo vas a guiar, tú lo vas a llevar. Y sin saber nada, tomé su mano le dije, perdón, perdóname, perdóname. el Señor los anudecida. fíjate ese cuate quería saber del Señor un día un amigo y a mí, si me nos dijo yo no era casado, no conocía a Margarita y nos dijo tengo unas primas que quieren que ganen para el Señor y nos enseñó las fotos de su prima y todo, oh, sí las ganamos para el Señor Y, y dice, pues vamos a un viaje a Mazamitla, a Monteverde. Le dije, pues vamos. Y llegamos a Monteverde y, y, y, dice, y le decimos, oye, ¿y las primas? Al, al rato llegan, al rato llegan. Y llegó un amigo de él. Sí. Ese hombre, sí, era así. con problemas sí, con problemas de homosexualismo y el otro que llegó también y mi amigo y yo y resulta que el otro también tenía sida los dos tenían sida y mi amigo y yo fuimos de verdad atemorizados una noche por la simple idea de que Va a pasar, no sabíamos nada, y ¿sí? hicieron de comer y sacaron las cucharas, y híjole, no hombre, con las manos, no queríamos utilizar las cucharas, no teníamos ni la menor idea de cómo se contagiaba ni nada. ¿sí? En la noche ellos se metieron a un cuarto y nosotros a otro. Ciérrale con llave Ponle palancas, Pon las literas ahí y, y, y no teníamos idea de nada Y esa noche El Señor me dijo Lo mismo que le dijo a Pedro En un sueño no, no llames inmundo lo que yo he limpiado Yo tengo un plan para estas vidas Yo no sé cuál era el plan de ellos Porque las primas nunca llegaron sí. Pero el plan de Dios Era que ellos fueran cambiados, ese día al día siguiente tuvimos un tiempo de oración les compartí de la palabra y los dos recibieron el bautismo del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas y fueron transformados a las dos semanas este cuate fue a hacerse análisis, estaba totalmente sano para Dios no hay imposibles para Dios no hay Imposibles Cuando tú pones Tu amor en Él Él Te responde Piensa ahorita ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué necesidad Tan grande tienes? ¿Qué, qué, qué necesidad De cambio hay en tu vida? Y si tú dices No, yo estoy completo, esto muy bien Pues piensa en alguien más Porque Dios no es un Dios de nosotros nada más, Dios es un Dios del mundo, Dios es un Dios de tus vecinos, Dios te ha puesto a ti por luz, por señal, para que pongas tu amor en Él y puedas llevar a otros a que pongan su amor en Él. Hermanos 8, dice en el verso 35 al 37, dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo porvenir, ni peligro de espada, ni hambre, ni desnudez, nada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Si tú pones tu amor en Él, Él te protege Él te libra Él te levanta ¿sí? fíjate en el Salmo 91 14 dice que ponemos nuestro amor en Él y fíjate poner es nuestra capacidad de depositar nuestro corazón en algo a eso se está refiriendo la capacidad que tú tienes de ir y poner por decisión Algo ahí. Y tú decides enamorarte de un carro. Tú decides enamorarte de una mujer, de un hombre, de un trabajo, de un negocio. De tantas cosas que te puedes enamorar. Romanos 8, 35 al 37. Cuando tú pones tu amor en algo. Ese algo tiene un nombre ¿Verdad? Y tú tienes que conocer ese nombre En el Salmo 91, 14 Dice Porque han puesto su amor a mí Y conocen ¿Qué? Mi nombre ¿Conoces el nombre del Señor? Su nombre es Jesús ¿Qué, qué, ¿Qué significa Jesús? ¿Ah? Alguien dígame ¿Qué significa Jesús Salvador. Él es nuestro Salvador, Cristo. ¿Qué significa Cristo? No conocen el nombre del Señor. No. ¿Qué significa Cristo? El ungido, el Mesías. ¿Sabes que también se llama Emanuel? Dios con nosotros, Dios con nosotros. Emmanuel. También se llama príncipe de paz también se llama Dios fuerte también se llama admirable también se llama el fiel y verdadero el fiel y verdadero ese es su nombre Cuando Abraham, Dios le habla, ¿sí? Dios tiene un encuentro con él y, y cuando ese encuentro llega a ser tan real en Abraham, su nombre cambia Y ya no se llamaba Abraham, sino se llamaba Abraham Sí. Y Abraham quiere decir, ¿qué? Padre de multitudes. Y Abraham tenía una esposa que era estéril y no podía tener hijos y se llamaba Padre de multitudes. ¿Qué situación? ¿Qué promesa? ¿Qué sueño, qué proyecto tú tienes que es tan grande? Y que tú dices, no, yo no puedo. Es que yo estoy estéril en esta área. Es que eh, esta área es estéril en mi vida. Porque es el tiempo de que tú creas que vienen cosas mayores y grandes. Cosas preciosas. Dios habló a Abraham y le dijo, ¿sabes qué? Tu descendencia va a ser como todas esas estrellas. Como, como granitos de arena, todo lo que, si puedes contar eso. Así va a ser tu descendencia. Y Abraham no podía tener hijos. Vamos a ponernos de pie. Hay un énfasis que Dios quiere poner en nuestras vidas. Hay un punto, un área que Dios quiere sellar en nuestras vidas. Se llama el área sobrenatural. Miren, tú y yo, estamos aquí, somos de carne y hueso, ¿cierto? Somos parte de este mundo natural, ¿sí? Pero Dios es espíritu. Y las cosas en Dios son espirituales. Y la verdadera victoria es sobrenatural. La victoria natural es triunfo del hombre. Y cada vez que tú te esfuerzas y logras cosas son triunfos tuyos. Y podemos tener miles de triunfos. Y cuando el hombre triunfa por su esfuerzo, por su sudor, por su ganancia, lo único que hace es creerse más. Pero cuando somos débiles Su poder se perfecciona Cuando no podemos Él puede ¿Y sabes qué? Toda tu fuerza Todo tu esfuerzo Toda tu capacidad creativa Tu capacidad de trabajo Que puedas aplicar Te va a llevar a un éxito Que vale cien Pero cuando tú dices Señor Yo necesito en ti. Yo descanso en ti. Yo pongo mi confianza, todo mi ser en ti. El Señor te lleva un éxito que no vale cien ni mil, sino vale millones. Y eso es lo que tenemos temor a hacer porque queremos estar seguros en nosotros mismos, en lo natural y no nos queremos soltar a otros niveles de lo sobrenatural. Para Dios no hay imposibles. No hay imposibles. Ah. Si Dios quiere y no te haría daño, Dios te podría hacer multimillonario a tu edad, a mi edad. ¿sí? Sin importar, Dios podría hacer porque para Él no hay imposibles. No hay imposibles. Dios te podría conceder tantas y tantas cosas. Para Él no hay imposibles, pero hay que depositar nuestro amor en Él. Hay que creer de corazón. Hacia él. Mi cuñado. Hace. Seis meses. Se le cayó. Un montacargas encima. Un accidente. De muerte. Dios lo libró. Era un accidente de muerte. Y si no de muerte, para quedar paralítico. Dios lo libró. Pero ¿sabes qué? Ha costado oraciones. Ha costado fe de Él. Creer, confesar, confiar en Dios. Confiar solamente en Dios y caminar. Corriendo hacia lo que Dios es. Y tú lo ves hoy en día. ¿Sí? Y te dice Mira Y camina Y es imposible Médicamente que camine Es imposible ¿Cuál es tu imposible? Cualquier cosa Cualquier cosa Si tú te atreves a creer en lo sobrenatural En las cosas que Dios mueve En las cosas que Dios maneja Dice el Señor Yo te voy a exaltar Yo te voy a glorificar Yo te voy a poner en alto Deuteronomio 28 32 dice Y te pondré encima solamente Y serás cabeza y no cola Irás por delante y no atrás Ese es el plan de Dios Para nuestra vida